Estamos compartiendo la lectura de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué.、Y、en esta oportunidad, la lectura estará en el capítulo once. Libro de Josué, capítulo once. Dice así la palabra de Dios. Cuando oyó esto, Jabín, rey de Azor, envió mensaje a Jobad, rey de Madón, al rey de Simron, al rey de Aksaf, Y a los reyes que estaban en la región del norte en las montañas, y en el a r a b a al sur de Cineret, en los lianos, y en las regiones de Dor al occidente. Y al cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al e t e o al f e r e z e o al jebuseo en las montañas, y al e b e o al pie del Hermón, en tierra de m i s p a Estos salieron, Y con e l i o s todos sus ejércitos, mucha gente, como la arena que está a la orilla del mar en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merom para pelear contra Israel. Mas Jehová dijo a Josué, No tengas temor de e l i o s Porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Desjarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Y Josué, y toda la gente de guerra con él, vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merom. Y los entregó Jehová en manos de Israel. Y los hirieron, y los siguieron hasta Sidón la Grande, y hasta m i s r e f o d m a i m y hasta el llano de Mispa al Oriente, hiriéndolos hasta que no les dejaron ninguno. Y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado. Desgarretó sus caballos, y sus carros quemó a fuego. Y volviendo Josué, tomó En el mismo tiempo a Azor y mató a espada a su rey, pues Azor había sido antes cabeza de todos estos reinos. Y mataron a espada todo cuanto en ella tenía vida, destruyéndolo por completo, sin quedar nada que respirase. Y a Azor pusieron fuego. Asimismo tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes. y a todos los reyes de Elias, y los hirió a filo de espada, y los destruyó como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado. Pero a todas las ciudades que estaban sobre colinas no las quemó Israel, únicamente a Asor quemó Josué. Y los hijos de Israel tomaron para sí todo el botín y las bestias de aquellas ciudades, mas a todos los hombres hirieron a filo de espada hasta destruirlos, Sin dejar alguno con vida. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Tomó pues Josué toda aquella tierra, las montañas, todo el Negev, toda la tierra de Gosén, los llanos, el a r a b á las montañas de Israel y sus valles. Desde el monte Alac, que sube hasta Seir, hasta Baal Gad, en la llanura del Líbano, a la falda del monte Hermón, tomó a s í m i s m o a todos sus reyes y los hirió y mató. Por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los h e b e o s que moraban en Gabaón, todo lo tomaron en guerra. Porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de Helios para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos, y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados como Jehová lo había mandado a Moisés. También en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos del monte de b r o m de d é b i r de Anab, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel, Josué los destruyó y ellos y también sus ciudades. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel. Solamente quedaron en Gaza, en g a t y en Asdod. Tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés. Y la entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a su distribución según sus tribus. Y la tierra descansó de la guerra.